Libro del profeta Oseas, capítulo 5 Castigo de la apostasía de Israel Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel, y casa del rey escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en m i s p a y red tendida sobre Tabor. Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a e f r a í n e Israel no me es desconocido. Porque ahora, oh e f r a í n te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y e f r a í n tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán, se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá. Sonad alarma en b e d a v é n Tiembla, oh Benjamín. e f r a í n será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. e f r a í n es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo, pues, seré como polilla a e f r a í n y como carcoma a la casa de Judá. Y verá e f r a í n su enfermedad, y Judá su l i a g a Irá entonces e f r a í n a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a e f r a í n y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo, yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Insinceridad del arrepentimiento de Israel. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán.